¿Cómo Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, queríamos conocer cómo arrancaron este 2020. Con, había expectativas de la nueva gestión, pero también se fueron dando algunas noticias inesperadas en el cierre de año. ¿Cómo han comenzado el 2020? Comenzó un poco tan complejo, quizás, como cerró el 2019.、Mm. Eh, obviamente, que claramente hubo un montón de situaciones que dejó el gobierno anterior que complican la gestión. Eh, por una parte, por otro lado, bueno, una decisión del gobierno de no renovar contratos,、eh, también de, de no estimar en la estructura jerárquica los anteriores trabajadores que estaban vinculados a la gestión con funciones como secretarios, subsecretarios, directores,、eh, y bueno, obviamente eso atrajo una complejidad que derivó en mucha discusión, Y derivó en asambleas para ver cuáles e r a l a f o r m a de ir, la, los recorridos de los distintos sectores de la municipalidad.、Mm. La realidad es que, en, en su grueso, los trabajadores y trabajadoras repudian la gestión anterior y repudian a, a todo aquello que esté vinculado a esa gestión. Y en eso estamos hablando de trabajadores que han sido impulsores de las políticas que generaron maltrato, d extrato laboral y hoy están reclamando un derecho.、Mm. Cuando meses atrás lo ninguneaban totalmente y. Y ese e s trato se vivía, lo vivían los trabajadores que estaban en la plaza haciendo asamblea s pidiendo un aumento salarial. Claro. Ahora, ¿qué cantidad de contratos no se renovaron? Y en eso estamos. Había un inicio de muchísimos contratos que no se v a n a renovar. Eso es lo que dialogamos con la gestión. No queríamos llegar al conflicto queríamos que revea y que eso lo pasara por la, directamente por la Administración de Recursos Humanos para poder encontrar quiénes cumplen y quiénes no cumplen.、Mm. Primero, la medida fue comunicada con 400 contratos no grabados, diciendo que los 400 estaban ligados a la gestión FESTA. Nosotros decíamos claramente que no podía ser ese número. De hecho, los números de la municipalidad no están tan excedidos, son 5.400 trabajadores municipales. Con lo cual, es,、eh, es típico de la gestión、eh, contar con su, con, en su plantel con gente de confianza, no contar con aquellos que entienden que iban a entorpecer la gestión. Pero bueno, en los 400 contratos encontramos un montón de compañeros que. Cumplían normal y regularmente las tareas en, en la municipalidad de Moreno. Y eso es lo que estamos reclamando: que se reincorpore a todo aquel trabajador que cumple las tareas como l a cumple en planta permanente, que cumple tareas en su sector de trabajo, que de ninguna manera,、eh, nosotros denostamos esa figura de n o m i n a d r ñoquen trabajador, y todo aquel trabajador que f u e ha invitado a trabajar y no trabaja, bueno, cumplimos los pasos de la ley para, para intimarlo y si no. Si su decisión es renunciar, obviamente, o si está en incumplimiento, ahí se procederá a la baja. Pero obviamente, esas son c u e s t i ó n de la gestión que le pedíamos que revisen y que tomen el marco de la discusión de, con los gremios para, para poder definir esas situaciones. Ahora,、eh, por un lado, esto, estos e t o s 400 contratos que、eh, ustedes están intentando que se revean, que la gestión revea, iniciante de m a n u e l Fernández revea、eh, caso por caso. En todo caso, bueno, esto, si hay. Eh, trabajadores que no cumplen, pero que sea caso por caso y no una cosa así、eh, indiscriminada, ¿no? esto de dar de baja tantos contratos. Pero por otro lado, habían cerrado el año con、eh, el intento de Walter Feta de dejar en puestos clave, en puestos jerárquicos, a trabajadores que, si bien habían ingresado con él, hacía muy poco tiempo a, a la municipalidad de Moreno, estaban cobrando salado, salarios muy elevados. ¿Eso en qué situación se encuentra? Justamente también en el marco de la mesa técnica, la revisión de, de las distintas situaciones salariales, aquellos que se dan, o sea, que la gestión de adjudicados, categorías que no c o r r e s p o n d e hay que revisarlo, hay que rever esa situación porque es injusto para quienes sí tienen cumplimiento y tienen requisitos para poder、eh, recategorización, acceder e r i a c a una mejora salarial y no lo están pudiendo hacer.、Mm. Es, también es en el mismo marco, en el marco de la, de, del diálogo, En lo, los ámbitos co correspondientes. Dentro del marco paritario está la posibilidad de discutir toda una junta de promoción, calificación y ascenso que se está conformando, porque la nueva gestión tiene que encontrar la estructura, o sea, hacer、eh, funcionar la estructura y en eso también, en esa estructura está planteado la, el diálogo con los gremios, con todos los gremios representativos de, de los trabajadores y trabajadoras municipales y ahí en ese ámbito poder discutir. Que hay un montón de trabajadores que nosotros reclamamos y no le han dado ese derecho. Y que hay otros trabajadores q u están e incluidos en una categoría que no le corresponde.、Mm. Todo eso lo pedimos y seguimos insistiendo, somos insistentes en, en los ámbitos de diálogo. No nos negamos al diálogo, pero queremos que también se resuelva todo lo que reclamamos como sindicato. ¿Cómo viene siendo el diálogo con, con el gobierno de Mario Fernández? La verdad q u es e franco. Lo, las medidas que dicen que aplican, lo aplican, lo que no se comprometen. Nosotros, por más que te veamos, dicen no nos vamos a comprometer a lo que por ahora es imposible. Es decir, por ejemplo, el aumento salarial, queríamos que se contemple el 15% de manera adelantada. Se está contemplando que se pueda dar en este tercer tramo, que va a ser dentro de, de los próximos meses. Y se está convocando a los ámbitos de diálogo, con lo cual se convoca a todos los gremios.、Y、la lógica sigue siendo como la anterior gestión, pero entendemos que hay franqueza, esto como todo, hay que ver, ¿no? hay que ir viendo, hay que ir midiendo. Y obviamente estamos muy expectantes de las medidas unilaterales, como es el tema de la baja de los contratos, porque no nos no, no soy grato para nada que, que haya trabajadores y trabajadoras que se queden sin su sustento diario. ¿Eso cuándo podría resolverse? No, estamos, estamos resolviendo. De hecho, ya hay un montón de, de contratos que han sido、eh, ratificados, que habían sido d a d o de baja, que son compañeros, trabajadores y trabajadoras que ya están de nuevo en la planta municipal. Y la, la intención es pelear, pues,、eh, de acuerdo a lo que dice la ley, que todos los compañeros que cumplan con los requisitos de la calificación y que cumplan con los 12 meses de contratado vayan ingresando a la planta permanente para erradicar de una n a vez por t o d a la precarización laboral.